Bueno, nuestra movilización para nosotros ha sido, ¿cierto?, más o menos un 90% exitosa nosotros a nivel regional, eh, se hemos logrado al menos algunos recursos para el tema viático y, y como digo, se levantó el paro momentáneamente, ¿cierto?, para que nuestros dirigentes vayan a Santiago y logren recuperar algunos recursos más para la gente que faltaría. Eh, bueno, nosotros a partir de este momento, ¿cierto?, y a partir del lunes lo que era faena, Empezamos nuestro inicio de labores normalmente, ¿cierto?, mientras que nuestros dirigentes regionales parten a Santiago, ¿cierto?, a, con, a conversar con el director nacional para ver, tratar de lograr otros recursos más para los colegas que faltarían, como el laboratorio, pesaje y inspectores. Es totalmente positivo porque se lograron al menos los recursos para que al menos los colegas de Chiloé, ¿cierto?, ya que y eh, nosotros son, ¿no? salgamos de lunes viene a trabajar hasta diciembre.